Hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío s é que tus espacios nunca los podré llenar sin ti, que nunca vi las flores que tu pobre corazón ん っ o 言うてはすわりとたんあっ